Hola, buenas tardes hoy es miércoles 13 de abril y estamos emitiendo desde radio ramón yul en la 107.0 de, de la fm también nos podrás encontrar en internet simplemente teclea en el buscador blog ramón blog radio ramón yul Y podrás disfrutar de nuestras emisiones en, diferi en, en diferido. En la emisión de hoy participarán Ana. Hola, Ana. Yasmina. Hola. Andrés. ¿Qué tal? Y un servidor, Adrián Pellicer, de Sexto B. Esperamos que os guste. Soy Andrés y voy a comenzar hablando de mi historia, el colegio maldito. Estábamos pala Raúl y yo en una noche oscura. Cuando la luna esté roja iremos al colegio encantado, dije yo por teléfono. Y cuando la luna se volvió roja fuimos a la puerta y entramos. Fuimos a ver si había fantasma. Primero fuimos a ver si salía la niña de los lavabos, pero no pudimos entrar porque oímos otro ruido por el pasillo. Entramos en la sala de música y oímos en el piano que alguien lo estaba tocando. Creíamos que era un fantasma, pero no, eran ratas. Al final vimos en la sala del director a Elvis, intentando asustarnos. Estaba de color azul claro y nos, y nos fuimos. Nada más salir vimos a Elvis con la bici corriendo. Al día siguiente hablamos con Elvis y, di y, y dijo que nunca había estado allí porque lo demolieron. Fuimos a casa de Raúl a ver si las grabaciones de las cámaras que puso y estaban en el suelo enfrente de una excavadora. La casa encantada. Yo vivo en una casa donde murieron unas personas que hicieron brujería. Desde que me di cuenta sucedieron muchas cosas aterradoras. En las noches se escuchaban ruidos y una persona o espíritu que gritaba «¡Devuélveme mi hogar!». No le di mucha importancia. Ya que era una vecita donde, pa donde pasaban personas gritando tonterías. Pero un día, todo en casa cambió. Los cuadros estaban de boca abajo. Y todo desordenado. Tuve mucho miedo, ya que nada era igual en las noches. Nos daba temor salir al baño, porque de pronto veíamos personas esto es real y aún vivo allí Hacía muchos años en, un en una familia de muchos hermanos que tenían un perrito. Una mañana salió el perro al jardín, al jardín y empezó a ladrar. Cuando salió el hermano mayor no veía a nadie y el, y, el Pedro, y el perro seguía ladrando. A la mañana siguiente el perro seguía ladrando a la puerta del jardín. Esta vez salió el hermano el segundo, pero no veía a nadie. Y el perro seguía ladrando. Los hermanos estaban muy asustados porque no sabían lo que pasaba. Cuando salieron, todos los, herman, cuando salieron, todos los hermanos fal, faltaban por salir. La puerta estaba, en la puerta estaban asustados. Cuando entró el hermano mayor, el menor le dijo a su madre, mamá, mamá, ha venido el cartero dejando todas las cartas de, de toda la semana porque no pudo dejar, porque porque ladraba el perro. Hace ya dos años atrás, una niña llamada Claudia estaba durmiendo en su habitación por la noche y empezó a escuchar ruidos en el desván. La niña estaba asustada porque no sabía qué hacer. Entonces decidió ir al desván, pero esa fue la peor decisión. La niña gritó y la madre, la madre rápidamente se despertó gritando, ¿qué pasa aquí? Fue corriendo al desván y vio que la niña estaba bien, pero cuando fue a abrazar la niña se fue corriendo. La niña se fue a su habitación y la madre iba detrás suya. Cuando la niña llegó, empezó a decir, estoy poseída por el diablo, estoy poseída por el diablo. La madre le dio un beso y se fue. Dos días después, la niña tenía la cara pudrida, como de color verde con marrón. La madre sospechaba de que de verdad estuviera poseída. La niña estaba tranquilamente y la madre se asomó. Y vio que la niña estaba hablando al revés. La madre se asustó y llamó a un cura. El primer cura llegara a casa y se sorprendió porque tenía muchas rajas en la cara. La niña se empezó a alterar, entonces le ataron las manos y el cura le intentó poner la cruz para quitarle la posesión. Y la niña empezó a darle vuelta en la cabeza y le mató al cura. Más tarde vino otro cura y le intentó poner la cruz y se la consiguió poner. Entonces se terminó todo, pero al cabo de dos días la niña murió. A continuación, vamos a entrevistar a los dos únicos miembros de los Beatles que siguen vivos, Paul McCartney y Ringo Starr. Hola, soy Paul McCartney, cantante y músico. Nací en Liverpool en 1942. Aprendí muy bien a tocar la guitarra. Me encontré con John Lennon y surgió la base del conjunto que en 1960. ...adoptó el nombre de The Beatles. Paul, ¿nos puedes hablar de, de tu vida, de tu divorcio? Eh, va muy bien, lo que pasa es que me está robando el dinero. Hola, soy Ringo Starr. Nací en Liverpool 1940. Mi verdadero nombre es Richard stankey Fui miembro de los Beatles, el último en integrarme en el grupo al sustituir en 1962 a Pete Best, que falleció aquel mismo año, y era batería del grupo. Después seguí grabando solo la canción Ringo O y Blast from Joe Past. ¿Quién creó vuestro corte de pelo? El estilo de corte de pelo Beatles fue creado por una amiga del grupo llamada Astrid, una fotógrafa alemana. Un momento, compañeros, noto una presencia en el estudio. Oh, son John Lennon y George Harrison. Hola, soy John Lennon, estoy muerto, sí, pero mis amigos me han resucitado. Nací en 1940 en Liverpool y morí en 1980 en Nueva York. Fui el cantante líder de los Beatles. Cuando tenía 16 años y estudié artes, conocí a Paul McCartney, formando ambos el dúo The Nark Twins del que unos años después surgirían los Beatles. En 1968 me casé con la artista japonesa Yoko Ono y tras la disolución de los Beatles en 1971 formé Braids on Band. Luego seguí trabajando en, en álbumes como Imagine, Midgames y "Do Fansters. Fui asesinado en, en la puerta de mi casa el 9 de diciembre de 1980, a manos de un desequilibrado. John, ¿cómo te iban los estudios cuando eras pequeño? Los profesores decían que iba a ser un auténtico franjaso. Ignorantes. Hola, soy George Harrison. Sí, ese del que nadie se acuerda. Nací en Liverpool en 1943. Cuando tenía 13 años, formé con John Lennon y Paul McCartney un trío intérprete de blues y música folclórica, que en 1960 se convirtió en los Beatles. George, ¿cómo os quitabais los nervios antes de una actuación? Pues jugando a la escalectriz. Y ahora os vamos a poner algunos de nuestros sticks. Éxitos, por ejemplo, Help, Yellow Submarine. I to sea y otro como los Me Do Y ahora un último temita. Hello, book bye. Adiós. Dios. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. <risa> Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.